Bailecito del Vogue. e s t o es Play Kiss con Ricky García. Sí, esto es Kiss. Bueno, ya sabes que esta tarde estamos navegando con nuestra red del tiempo en 1985, año en el que se estrenó.、Oh, y... ¡Correcto! ¡Titanic! En 1985 se descubrieron los restos del naufragio del Titanic. El Rey del mundo. ¿Y quiénes eran número uno en el Reino Unido en el 85? ワンコン、I'm Your Man。t a m é n era número uno、Phil Collins con、Philip Bailey、este tremendo、イシー・ロー En sus carreras en solitario, se aburrieron de ser número uno en todo el mundo. Te hablo del binomio David Bowie-Mick Jagger. Dancing in the street. Como siempre, en riguroso directo desde Kissefer.、Bueno, hoy día mundial de la rabia, queremos saber qué frase u expresión te da mucha rabia escuchar o que te digan y por qué. No me gusta mucho, pero está rico. A ver si nos aclaramos. No eres tú, soy yo. Por supuesto que eres tú, Alberto, desde Málaga. Nosotros en casa ¿Sí? vemos programas del tipo Masterchef, Masteringer y así. Sí. Y como estos programas suelen durar hasta bastante tarde, normalmente lo dejamos en una parte y al otro día lo terminamos de ver por el Smart TV. Sí. Y ahí es donde entra lo que más rabia me da que me digan. A ver. Al día siguiente, cuando estamos viendo el resto del programa, siempre están m í o s diciéndome: Papá, te digo a quién es en este programa, o te digo quién gana el premio.、Pa. La verdad es que es lo que más rabia me da que me hagan ese tipo de spoiler. Venga, un saludo a todos. Gracias, Alberto. Pues si tanto les gusta hacer spoilers, siempre les puedes preguntar: ¿quién se va a quedar sin paga? <ríe> a ver s cómo se les pasa. <ríe> Leire desde Guipúzcoa. Hola, buenas tardes. A mí lo que más rabia me da ¿Sí? es que me digan: Cuando preguntas, ¿y qué vamos a hacer hoy a la tarde? Ya veremos. ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a comprar? Ya veremos, el ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pues no, yo no quiero ver. Eso es lo que más raro me da que me digan. Pues hay que ver, querida, que ir con los ojos bien abiertos, porque ojos que no ven, y acá que pisas. <risas> Hasta las 8, las 7 en Canarias. Play Kids. Play. Play Kids、mm. con Ricky García. Esto es Kids. Siente el poder de los ochenta. Los ochenta. Con la mejor variedad en éxitos de la música que amas. M -m -m -m más ochentas en k XFM. Más fresca, más divertida. Esto es. s k u s s Éxitos de los ochenta. boy Wants to gamble, stay loves more than he can handle. girl Oh, come and stay by me forever. ever Why does he go on pretending that his love is never ending? babe Don't let him steal your love from me.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 36 sonantes en Canarias, en directo, en Flakis. Este es el show de la tarde. Bueno, hoy, que es el día mundial de la rabia, queremos que nos digas qué es lo que te da más rabia que te digan. Jesús desde León. Hola, chicos. Buenas tardes. Hola. Jesús de León. Hola, Jesús. Una、bueno, frase、sí、que me, me repatea y hay que、hara. ahora mismo está muy de moda. A ver. La siguiente. Ay, bueno, pues a ver si pasa esto y nos vemos y quedamos. c ó m o que si pasa esto? Pero si es que、eh, estamos en ello y se ha estado saliendo, ¿a qué hay que esperar? Si esto ha venido para quedarse, Okay. O sea, que no quieres quedar conmigo, ¿no? Pues dilo claramente. Ella es. Un saludo. Un saludo, q u e r i d o Jesús. Por lo menos esta excusa cuela más que si tu amigo te dice que tiene mucha plancha o que está muy deprimido porque su pez se ha ahogado. Gato desde Buenos Aires. Hola, Ricky. Aquí te saluda Gato de Buenos Aires, Argentina. Y ¿sabes lo que me da mucha rabia ¿Qué? que me digan? Es que cuando cuentas algo o cuando. Tú afirmas algo, te preguntan, ¿y tú estás seguro?、Sí. Por Dios. Eso es normal, ¿eh? p i e n s a que el que tiene boca se equivoca y te felicitan el sando cuando no toca. <risa> Ricky García en Kiss. Hi, t h i s i s Kelly Clarkson. You know the bed feels warmer. Kill him! オン・リキガー・フィア。 Mamá siempre decía que la mejor música es la de los ochenta y los noventa. Y, bueno, a mí me gustaría llegar a los cien. ¿Verdad, Teniente Ricky? Esto es. ¡Flakes! s f k e s Con Ricky García. Cuando estás cerca e los teatros, r e c u e d a que algún día va a ser acabado. Un í a v a m s a l l g a a. Damn it. Bueno, vámonos a nuestras redes sociales a leer los mensajitos que nos mandáis contándonos qué es lo que os hace más rabia que os digan. NonaNon900 dice: Escuchar a las personas que hagan ruido con la boca, como este. Dice que me llamen señora, es odioso. Debería estar prohibido por la ley. No, hombre, siempre es mejor que te digan m o z a <risa> Bueno, Sergio. Villa Malea dice: Cuando acabas de llegar y te preguntan, ¿ya han venido? Oye, cuéntanoslo. Tenemos número de WhatsApp y además nuestras redes sociales: 606-712-658. Se les hago de la tarde en directo en KissFM. Buenas tardes, queridos. De lunes a viernes, de 5 a 8. Una menos. Se llama Best Day of My Life. Ellos son American Audios. r Bueno, a la vuelta. Ahora llega nuestra compañera Estefanía Vega para ponernos al día. Seguiremos con nuestra rueda en 1985. ¿Sabes qué pelis se estrenaron? ¿Dónde estabas tú en el 85? ¿Qué hacías? Será la vuelta. Te espero. Esto es Kiss.